Nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de Radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que, como ya escucharon, produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería y de la cual pues, nos honramos con ser parte de este proyecto de comunicación, de socialización del conocimiento y de vinculación. Sandra Mireya Gómez Cuadras, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi、muy、colaboradora buenos y amiga.、Días. Muy buenos días, Rafael, muy buenos días a todo nuestro público. Pues siempre, siempre es grato, fíjate, estar en estas. Eh, segundo programa, las instalaciones nuevas de Radio、sí. Universidad. Bueno, pues miren, les traemos notas、eh, que esperemos sean de su interés. Resalta, desde luego, pues, el foro, primer foro de desarrollo regional sustentable de Bahía de Quino, que están organizando por allá un comité promotor que se inst instaló para. Pues para promover, para impulsar proyectos de desarrollo regional sustentable, comandados por Esteban g a r g i o l a el cual nos está escuchando en estos momentos. Acabamos de hablar con él por teléfono. Lo íbamos a entrevistar por este medio, por, medio, por Radio Universidad. Tenemos algunos problemillas por ahí que. Tenemos que solucionar. Pero Esteban Gagiola, te mandamos un afectuoso saludo desde Radio Universidad, tu amigo Rafael Pacheco y Sandra Mireya Gómez Cuadras, que también ya, ya la conoce. Te m a n d a o s un saludo. ¿Te acuerdas Esteban, que estuvimos con él? Claro, lo conozco ya, muy bien. Y bueno, vamos a hablar sobre esta, esta convocatoria de este Foro de Desarrollo Regional. Pero antes de ello, fíjense, vamos a platicarles、pues, sobre algunas notas que esperemos sea de su interés en las diferentes secciones que tiene su programa de radio.、Eh, descontaminan agua residual mediante pantanos artificiales. Es una de las notas a nivel nacional. Otra, desarrollan método para limpiar el agua en menos de una hora. El agua sucia, pues. Epistemus, su revista de ciencia y tecnología, está abierta a la convocatoria. Vamos a recordarle un evento un evento que impulsan los estudiantes: Axis Convergencia 2012. un Tour Nacional Electrónica e Instrumentación para proyectos académicos también. Y bueno, terminaremos platicando sobre. Primer foro de desarrollo regional. Así es de que acompáñenos en su programa de Radio Ingenio. u n o de las preocupaciones que tiene la humanidad p、pues、u es es descontaminar el agua residual, o sea, el sí, agua de desecho, o v e r a d De desecho. De la, de, la, de, la, de la civilización, entre comillas, de la humanidad. Estas aguas residuales, pues, ya después de haber sido utilizadas por el ser humano, pues hay que. Hay que Hay una preocupación muy importante, es tratarlas para, para reutilizarlas, ¿verdad? Sí, Tanto para riego con... o para uso doméstico. O para uso doméstico para también para, se puede. Tomar agua, ¿verdad? Y bueno, esta nota es la que les traemos en esta, en esta mañana. Según estimaciones de la Comisión Nacional del Agua, más del 60% de las plantas tratadoras de aguas negras del país. Están inactivas a consecuencia de los altos costos que implican su mantenimiento y operación. Ante ello, la empresa g u e r r a n s de México patentó un sistema de descontaminación que posibilita la disminución de costos en el tratamiento de un líquido que es tan vital para todos los humanos. Mediante pantanos artificiales se logra la remoción de hasta el 90% de los agentes orgánicos contaminantes del agua. El ingeniero Marco Antonio Castellano Bordán, socio fundador de la firma, detalló que el sistema está basado en métodos observados en la propia naturaleza. También señaló que en las partes más contaminadas de los ríos suelen proliferar plantas, así como colonias de bacterias, cuya función es descontaminar el agua de manera natura natural. Especies como el Tule, el Tule es una planta acuática, transfieren el oxígeno hasta sus raíces y oxigenan las partes que se encuentran bajo el agua. Posteriormente, algunas bacterias que subsisten gracias al oxígeno degradan la materia orgánica. El castellano Roldán detalló que las aguas residuales son, son expuestas a biodigestores y fitos anaeróbicos que logran la remoción de hasta el 65% de los contaminantes. Posteriormente, el agua pretratada. Es conducida hacia pantanos artificiales, donde se alcanza una eficiencia en el tratamiento superior al 90%. o y es e impresionante. Sí, Finalmente sí, sí. Es, un, es replicar el modelo de la naturaleza. Es un método alterno y, y por lo que se dice aquí,、pues、es, es menos caro. Pues a, a lo que se ve, yo pienso que hasta ayuda a, a, a, a acabar un poquito con el CO2, p a que las plantas a b s o r b e n el CO2 y. Y traten o, pro, o emanen el oxígeno, ¿verdad? Sí, exacto. Y que、sí. las bacterias que se encuentran ahí, pues, pues que se alimenten de la materia orgánica y eso nos va a ayudar a la descontaminación. Pantanos artificiales para、wow. descontaminar las aguas residuales. Desarrollo, ¿eh? Ahí está, pues, la creatividad de la naturaleza. Otra nota, fíjate, desarrolla un método para limpiar agua en menos de una hora. Por favor, Rafael. Sí. En México, cerca del 73% del agua dulce se encuentra contaminada y requiere tratamiento antes de ser destinada al uso humano. Ante ello, científicos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, que es el CIMVESAF, t desarrollaron un sistema capaz de degradar el total de desechos tóxicos en el agua en menos de una hora. El grupo científico encabezado por Refugio Rodríguez Vázquez, adscrito al Departamento de Biotecnología y Bioingeniería del c i m b e s t a p desarrolló un sistema de fotocatálisis heterogénea nanoestructurado, nanostructura, nan, basado en nanopartículas, o sea, pequeñas partículas, en el mundo microscópico de titanio, que al introducirse a l líquido rompe las estructuras químicas de los contaminantes en un periodo no mayor de 40 minutos. Hay contaminantes con estructuras químicas muy resistentes. Por eso, antes de aplicar el sistema de nanopartículas, el recurso es sometido a un tratamiento biológico, que por medio de hongos logran transformar los compuestos a fin de que el, protesto, el proceso de fotocatálisis actúe eficazmente. Fíjate que la ganadora de la mejor tesis ambiental por Enviro, Proferia y Congreso Internacional de Tecnología para el Medio Ambiente. Tiene planeado instalar una planta piloto que trabaje de manera permanente en el s i m b e s t a r Zacatenco, en la Ciudad de México. Pues hay que copiar lo bueno, ¿verdad? Sí, es que me ¿Qué llama、replica? la atención que, que todo estriba, radica finalmente en microorganismos.、Ajá. Considerando que los microorganismos son creadores de la vida, juegan un papel muy importante. Pero fíjate, ¿no? Este mundo, mundo micro, ese t mundo que no vemos, ¿Sí? este, ¿cómo es tan importante? Para, es, para aplicaciones, ahora sí a nivel, a nivel macro, como nivel descontaminar macro. agua. Exacto. o en una hora? h a y que ver los costos nada más. Sí, además、pues、son, se ve que son, son procesos este, limpios, ¿verdad? Sí. Vale la pena. Y, y, te, y, y te da, te da este una idea de la preocupación de lo que es, es todas las investigaciones académicas. ¿Por qué alternativas tenemos? Pues por, por ese vital líquido. Y sobre todo porque es el agua. Tratamos de ser el agua. Lo el que agua. se haga es poco siempre. s e p r e u e s fíjate que el, el, el LHC incrementará la energía de, los, de las colisiones en el 2012. Ah, canijo. ¿Qué será el LHC? ¿Qué será?、Uh -huh. El CRN anunció que hoy el gran LHC, el gran colisionador de hadrones, funcionará con una energía en cada haz de partículas. De 4 teraelectronvoltios, punto 5 más que en 2010 y 2011, y un espacio de 50 nanosegundos entre haces. El objetivo para el 2012 es conseguir 15 femtobarnes, son, son medidas de energía、eh, sí. inversas de datos, tres veces más que del 2011, con lo que a final del año se espera poder resolver la incógnita, la incógnita de la existencia de Bosón de h i g g s Es algo que lo tienen cabeza a los científicos, sobre todo a los físicos. n o En noviembre se iniciará una parada técnica de unos 20 meses. El gran coalicionador de hadrones es uno de los grandes inventos. p u、pues, e、eh, s un laboratorio impresionante de varios, varios cientos de metros para estudiar este mundo, este mundo m i c r o t c ó p i c o el universo, las energías. Algo impresionante. Le estaremos por aquí las notas más s e g u i d o Y bueno, fíjate, Sandra, que algo, ver, algo que... interesante. Pues、sí. tenemos. La revista de ciencia y tecnología e p i s t e m o s Vale la pena mencionar que esta revista pues, es un órgano editorial de las divisiones de Ciencias Exactas y Naturales,、eh, de la de división de Ingeniería. Y de la división de Ciencias Biológicas y de la Salud. Así es. Y bueno, su número 12 está ya la convocatoria abierta. Queremos anunciarles a la comunidad académica de la Universidad de Sonora para que pues elabore artículos, colabore en este esfuerzo editorial, artículos que tengan que ver con la investigación. Avances ¿Sí? en la investigación científica,、uh -huh. que es mucha la que hace nuestra universidad, y bueno, también proyectos estratégicos que estén impulsando desde la academia, a Proyectos de vinculación, experiencias en, en ingeniería, n u e v a s tecnologías, en innovación, entre otras. Y también tenemos en la otra sección, que es políticas de ciencia y tecnología, donde se reflexiona un poquito sobre la importancia de fortalecer las políticas públicas en materia de ciencia y tecnología en el país, y en el Estado y en la ciudad. Y bueno, también está la sesión de Ciencia, Tecnología y Sociedad, donde también se aceptan diferentes colaboraciones que tengan que ver con la ciencia, la tecnología y la sociedad. Está abierta la convocatoria. La verdad es que hay mucha competencia, Sandra. Sí. Tenemos, hay mucha colaboración de los académicos. Estamos en una revista arbitrada, tanto a nivel de divulgación como a nivel con los pares académicos. La idea es que sea, sea entendible por. Por los empresarios, por gente no especializada. e Sí, t s que el lenguaje maestros, sea sencillo, el escrito sea sencillo. De buena calidad. De buena calidad y que haya un aporte, ¿no? Finalmente. Que haya aportes novedosos, originales. Porque queremos que este epistemus、pues, es un órgano que s i r v e para actualizar. Para actualizar a la, a la sociedad en general, educación continua y también para que los empresarios sepan lo que se hace en materia de investigación científica y puedan vincularse con nuestro personal académico. Es un puente de enlace, puede ser Pistemos, i está abierta la convocatoria. Un evento que queremos nada más recordar: Axis Convergencia 2012. Nuestros amigos estudiantes del Departamento de Ingeniería Industrial, con ciencia de ideas, están impulsando este encuentro, este foro. Este Simposio Internacional de Ingeniería para el 23 de marzo del 2012. Se darán cita, nos p l a t i c a b a n nuestros amigos, más de mil estudiantes de todo el país y del extranjero. Vendrán, confer, habrá conferencias, cursos, talleres, invitados a nivel internacional, instructores, pues, en donde la finalidad p u es es fortalecer la formación académica de la comunidad de los estudiantil de ingenierías. 23 de marzo, AXIS, Simposio Internacional de Minería. Y finalmente, en este tenor, pues, el Tours Nacional de Electrónica e Instrumentación para Proyectos Académicos, el 28 de febrero se llevará a cabo este Tours. Y está una empresa a nivel internacional reconocida, precisamente, que es National Instruments, que viene a impartir, fíjate Sandra,、ah, p、pues, una e s u serie de, de, de charlas, de cursos, todo un día, una jornada este, muy impresionante, donde se van a, a, que, pues, a exponer los últimos avances que tienen que ver con. Las plataformas de informática, las plataformas educativas,、eh, y va dirigido tanto a profesores como a, a estudiantes. Innovación y descubrimientos en el desarrollo gráfico de los sistemas de los s de información, s s t e de m a i de los sistemas en ingeniería industrial. Este tour se es hace el 28 de febrero. La invitación es, es, es gratuita, pues, es la entrada, nada más hay que inscribirse. Muy bien, pues, ¿qué te parece si pasamos? A lo que es el tema principal de esta, su programa de radio Ingenio. Fíjate, Sandra, pues、eh, me da mucho gusto ser portavoz. Mencionábamos en un principio que se va a realizar por ahí en Valla de Quino, Sonora, municipio de Hermosillo, ¿verdad? También. Sí. El primer foro de desarrollo regional sustentable en Valla de Quino, el próximo 10 de marzo. Y la verdad,、eh, me da mucho gusto que nuestra universidad colabore. c o l a b o r e en forma abierta、eh, en este tipo de proyectos, en este tipo de iniciativas que impulsan, fíjate, impulsan los comuneros de b a h í a de Quino, De Bahía Sonora, de Bahía sí. Quino, los sí. lugares más hermosos que tenemos en wow, Venezuela. Wow, wow, sí, este, pues tuvimos oportunidad el año pasado de, de conocer algunos lugares que la mayoría de la población no conoce y hay mucho que hacer en b a h í a de Quino. Y por eso quiero felicitar este a Esteban. Que finalmente hubo una decisión ya de hacer algo ya por Valla de Quino. Esteban, nuestro amigo Esteban Gajiola, es el, el miembro, el representante, el coordinador de este primer foro de desarrollo regional sustentable de Valla de Quino, por allá, por allá en Valla de Quino. Y fíjese que él está haciendo ahorita con un equipo de trabajo que se conformó por allá, Sandra. Sí. Tú los conoces sí, también. los conozco. Les conoces muy, muy bien, Esteban, y ahí nació precisamente el proyecto de, de impulsar, de buscar esta vinculación. Con las instituciones de educación superior, centros de investigación,、eh, empresarios, dependencias gubernamentales para impulsar acciones de desarrollo, de desarrollo sustentable. Y bueno, en este sentido ya es una realidad, fíjate, ya está la convocatoria ahorita, es, por, por este medio incluso, radiofónico,、sí. es la primera vez que se da al aire, se da a conocer y este, esta convocatoria para que participen todos los sectores de la sociedad en este primer foro de desarrollo regional sustentable en Bahía de Quino. Cuyos temas fundamentales, Sandra, fíjate, son, son este, lo que tiene que ver con la educación sí, y el con el desarrollo, y, y desarrollo. A mí me ha da dado mucho la atención porque, la verdad, Rafael, de tanto que platicamos, o sea, no creí que se fuera a dar este foro. No creí que se fuera a dar, y menos en tan poco tiempo. Y ya ves que hemos platicado también con, con Carlos Cummis, ¿verdad? Por sí, allá. Con Carlos Cummis. Conocimos gente muy, muy interesante del, del restaurante, del Pargo Rojo también. El, el, el Ay, dueño ya,、pues、es muy, muy, muy entusiasta. El, el, los, maestros, los maestros de ahí. y a n i me diga, s hablas de quino y se me hace agua la boca. Los、Recordando、mejores lugares. Lo que, con、turístico. lo que consumimos allá. Pues fíjate que precisamente analizando esta cuestión, platicábamos d e n d e aquella ocasión y, y en esta vez、eh, veíamos este enorme potencial que tiene Bahía de Quino. No nada más es, es mar y arena. No, es montaña. Es montaña. Es una gastronomía impresionante que t i e n e los recursos pesqueros ahí, ¿no? Lo que sí creo yo es que hay que considerar cómo va a ser el desarrollo, cómo debe ser el desarrollo de Quinoa. s í es. Ese es precisamente el objetivo del foro: rescatar todas las ideas, los puntos de vista, ¿Sí? ¿verdad? Sí. í Las aportaciones que pueden hacer los empresarios turísticos. ¿Verdad? d q u e pueden hacer los restauranteros, los hoteleros, ¿verdad? Los,、eh, los comerciantes, ¿qué ideas tienen para impulsar estrategias, proyectos que impacten sustentablemente el desarrollo de la región? Si、sí, hay、eh, personas hay que c o n o c i m o s que no están muy compenetradas con lo que s、eh, eh, las formas de, de, de, de cómo presentar sus ideas, Eh, ¿Qué se tiene pensado en este primer foro? O sea, ¿van a participar cómo? Ya dije que se está abierto a toda la comunidad. Habitantes, c e n t r o de investigación, universidades, etc. Por lo que tú me has dicho, ha habido muy buena respuesta.、Así、Pero, es. ¿qué es? O sea, una, un, un habitante que quiere, quiere participar. Porque e s t á interesado en desarrollar un pequeño aspecto、pues、de m a q u i n o Claro que sí. Pues mira, para empezar, hay que decirles que este primer Foro de Desarrollo Regional Sustentable tiene, contempla impulsar proyectos que fortalezcan la educación de la región. O sea, aquí el maestro, el educador, tiene un tema para aportar diversos elementos para impulsar esta, esta área. Pero también tenemos、eh, lo que se refiere a la cultura. El tema relacionado con la cultura es muy importante. ¿Qué sé yo? Hay tanta historia. Bueno,、eh, Eusebio Quino desembarcó ahí en v a l l a de Quino. Están、sí. los c e r i s también. Todo, todo un bagaje cultural.、Sí. Todo un patrimonio cultural en esa región. Bueno, también seguramente tanto la Sociedad Sonorense de Historia como el Instituto sonorense, sonorense de Cultura podrán seguramente aportar algunos elementos. Pero también los lugareños, ¿verdad? Sí. Y desde luego、pues、también tenemos el, Investigación, promover el fortalecimiento de la investigación científica de los recursos del mar. Sí, fíjate que, que en ese sentido necesitamos propuestas concreta, concretas que contribuyan al desarrollo regional, concretas ya propuestas. Así es. Hay、eh, zonas que necesitan mucha ar, muy, mucho apoyo.、Ajá. Te estoy hablando de, por ejemplo, el Museo del Seri. De que hay muchos habitantes que elaboran diversos productos, pero qué bueno sería、eh, presentar una propuesta. q u Estoy e interesada en elaborar un producto típico de b a l l e Aquino. Así es. Pues tú, porque estás en el área, en el área de tecnología de alimentos, yo y o recuerdo que alguna、María? vez、sí. planteabas este, elaborar algunos tipos de proyectos. ¿Sí? Como conservación de alimentos también,、sí. nuevos, algo típico de ahí, ¿verdad? Típico, que saquen un producto típico. Así es. Pues fíjate que otro de los proyectos a nivel cultural se veía este potencial que hay, de que además de que se tiene un pequeño museo de los ERIs, pues ¿por qué no hacer un museo de los recursos de historia natural o de los recursos naturales y antropológicos de la región? Sí. Un acuario a lo mejor. Sí. Oye, Podríamos tener, si no se hace mucha parte de un acuario. Mira, en ningún lado、no、está tenemos... una exposición de las aves que hay ahí, la flora ni la fauna, tanto del, del océano como del desierto. Bueno, ¿por qué no hacer un, un museo natural en b a h í a de Quino que sirva para fortalecer el turismo? ¿Verdad? E integra a los estudiantes, a los investigadores. Ahí tenemos al Dictus, al Departamento de Investigaciones Científicas sí, y Tecnológicas. Fíjate que, que entran en muchas áreas: entran en el Dictus, e n t r a n arquitectura. Entre ingeniería civil. El CIAD, hablando de otras instituciones CIAD, a, de, que tienen que ver con la investigación, el Centro el de Investigación CIAD, en Alimentos y Desarrollo. Y tiene un área de, de vinculación CIAD y creo que sí estaría interesado en este tipo de proyectos. Y está el CEDES también del Gobierno del Estado. t a m b i é e s t e Pues que seguramente retomará todas estas iniciativas y aportará elementos importantes. Sí, lo importante es conjugar. Eh, las posibles participaciones que se tengan y canalizarlos, o sea, ayudarlos a canalizar a las instancias que corresponden para los apoyos, porque van a requerir un fuerte apoyo económico. todas maneras, e Pues mira, yo fíjate que este, es, es, este primer foro y es un esfuerzo. Yo pienso que así deben de funcionar las cosas. Hay que impulsar proyectos que de t o d en el desarrollo regional, e l desarrollo de las comunidades, y en la cual participen todos los sectores de la sociedad. La triple h é L i c e la. Cuádruple hélice. Cuádruple l v e r d a d La iniciativa privada, a los empresarios. Sí. Las dependencias gubernamentales, federales, estatales y municipales. ¿Verdad? Las instituciones educativas y centros、Ajá. de investigación, ¿no? Que aporten el conocimiento nuevo para detonar públicos, proyectos de innovación.、Privadas. Y la sociedad, los diversos sectores de la sociedad. Fíjate que platicábamos por ahí en algunas reuniones con, con la gente de, de, de, de, ahí de, de, de Esteban Gagiola, los maestros por ahí, Minerva, le mandamos un, un, un saludo también. De qué e e s es t va a ser un ejercicio tan interesante porque se busca la participación de todos los diversos sectores de v a l l a de Quino.、Sí. Ya dijimos, el empresario, el que tiene que ver con la educación, con la cultura, con la investigación científica, ¿verdad? Con las autoridades del municipio. De tal suerte que algo va a suceder, Sara. Sí, suceder, de hecho, ¿verdad? sí, pues yo vi muy motivada realmente a todos los habitantes de, de, de Quino, desde. Eh, los que están ahí que no tienen un oficio propio, hasta los restauranteros, todo el mundo quiere hacer algo por Quinoa. mí, la única preocupación, y la voy a expresar ahorita, es que hay que conservar esa belleza natural que tiene q u i n o Es una playa es, limpia. La considero yo como una playa virgen. Comparada con otras playas. n o Y fíjate, la cuestión también es、eh, que no nada más vaya al turismo por decir algo en tiempo de calor, sino en esos tiempos de frío, tenemos un turismo alternativo, turismo ecológico. Estuvimos haciendo, recorriendo algunas regiones por ahí en los cerros, en las sierras que ahí están pegadas. Hay unas formaciones geológicas impresionantes, una flora, unos ecosistemas también impresionantes. Tenemos un estero también. Que es un ecosistema、sí. que ya el Dictus ha tenido un programa por ahí de educación ambiental muy muy importante. De tal suerte que tenemos muchos elementos que rescatar、sí. para impulsar proyectos que de todo e l desarrollo. A ver, Rafael, yo estoy interesada en participar.、Uh -huh. ¿Cuáles son las formas de participación que, que, se, que se van a dar ahí? Pues mira, eh, tenemos eh, una. La forma de participación es presentando propuestas por escrito. Ah, p o r escrito, sí. Por escrito. Este. Que se den a la tarea de escribir. Bueno, a mí me interesa, por decir algo, ya, ya dije yo, los grandes temas: la educación, el turismo, la educación ambiental, la cultura, la investigación, proyectos productivos, ¿verdad? Sí. Este, sistemas incluso de gestión y organización, seguridad, salud y recreación. Quien tenga alguna inquietud, decir: mira, yo, yo considero que en Valle de Quino, en esa región, en la región de Valle de Quino, pues, se pueden,、eh, se pueden impulsar. Yo, por decir algo, voy a hacer una sobre los recursos minerales. Sí. El potencial de los recursos minerales en esa región. Y me decían, ¿apoco hay minerales aquí? Claro que sí, hay oro, plata, hay minas por ahí, hay minerales no metálicos y demás. Entonces yo me voy a poner a escribir sobre impulsar una investigación que tenga que ver con el, la detección o el estudio de los recursos minerales, metálicos y no metálicos. Y no metálicos. Entonces me pondré a escribir. Ajá, me pondré a escribir. Una pero no sería propuesta. una propuesta. Una propuesta. a Propongo que se cree esto, esto y esto otro, que se haga un, con el apoyo de la Universidad de Sonora, del área de minas, de geología, esto y esto otro. La idea es tener una ubicación o definición de los recursos minerales, bla, bla, bla, bla. bla. Oye, ¿verdad? sí. Y yo, por otro lado, como ingeniera, dado la incidencia solar que, que, que existe. Y que ya detecté que hay ciertas áreas que utilizan hornos solares. Bueno, ¿por qué no ampliar eso? Hornos solares. A la comunidad hornos solares. Hay o o o r n s s l r e s h a quienes tienen hornos solares a nivel casero. Nos, nos tocó ver algunos. Nos tocó conocer,、uh -huh. afortunadamente, algunos, pues son extranjeros, pero radican André, ahí en Quito. Tú puedes presentar un proyecto en el cual se instale una, una, una, la técnica o se produzcan estos hornos solares y, y no se consuma tanta energía.、Exacto. Pero hasta incluso para iluminación, la energía solar, para la c e l a solar. Para planes, iluminación. Celdas solares. ¿Verdad? Exactamente, Rafael. Por ahí, sí, algo, por ahí está un club de, de educación ambiental, del Delfín, le mandamos un saludo a Ángel. Este, bueno, ellos van a, van a proponer precisamente la instalación de un megaproyecto de educación ambiental de esa región. ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo organizarse? ¿Cómo llevarlo a cabo? ¿Y con quiénes? ¿Quiénes podrían participar? Oye, es una、eh, propuesta escrita, también puedo hacer una presentación oral. l Claro que sí. Fíjate que en este, en este, va a ser un solo día, el 10 de marzo, ahí en el, en el auditorio de Vallada de, de Quino, que está en el mero centrito,、sí. en, la, en la avenida principal.、Uh -huh. Pueden, este, se,、eh, la idea es que se pongan a escribir desde ahorita investigadores, investigadores de la Universidad de Sonora, académicos, con propuestas, ¿no? Tanto ingenieros como historiadores, como de la te tecnología de alimentos、sí. también, en fin, de trabajo social y demás. Porque también t i e n e que ver aspectos de salud. Que se pongan a escribir y que envíen sus trabajos, ya sea su servidor, que estamos aquí en la Universidad de Sonora, o bien, y también con, este, con nuestro amigo、eh, Esteban, Esteban Gagiola.、Eh, ahorita le vamos a pasar los datos allá en v a l l a de Quino.、Pero、también las tenemos en nuestra página web, ¿eh? de tal suerte que pueden enviar estas, estas, sus, sus trabajos. Se van a programar para que las lean, para que las presenten el día 10 de marzo, a partir de mediodía, a partir de las 12. Los que no puedan escribir, pero deseen aportar algunas ideas,、sí. pueden estar en durante el evento, porque al final se van a integrar todas las propuestas escritas y orales que, den, que expresen los participantes en este f o l w、wow. o O sea, se va, se va todo eso, se va a conjugar y finalmente lo que se desea es conformar, creo yo. Un plan estratégico de desarrollo sustentable. Poner、no? las bases, mira, poner las bases porque la idea es facilitarle, facilitarle las cosas a los tomadores de decisiones, ¿no?、Sí. Presentando proyectos. A los organizadores. O sea, no es pedir que nos ayude, no. Tenemos estos proyectos, hemos analizado esto, vamos a ver su viabilidad, vamos a ver cómo le hacemos y vamos a entrarle juntos, la s comunidad de Valle de Quino, las universidades, el gobierno y los empresarios. Hay que impulsar, yo, yo sigo desde que lo vi, el museo es e el... r Y la conservación de productos marinos, que tú también des、sí, deseas alguna vez, ¿no? Exacto, las propuestas que les hice, pero así nada más verbal, pl entre plática y plática,、así、¿no? Sí, es, Ana. pues fíjate, la invitación es pues, para u e s p que participen en este primer foro de desarrollo regional sustentable en Valle de Quino, el 10 de marzo. Obviamente, nuestra universidad es de las principales convocantes. Nuestro amigo、eh, Manuel Ignacio Guerra, de la Dirección de Vinculación y Difusión, está muy entusiasmado por que nuestra universidad tenga una presencia importante en este evento. Desde luego, este, pues también invitamos a todos los centros de investigación y la, a las dependencias gubernamentales. Y a toda la comunidad. Y a toda la comunidad que participe en este foro. Pues ya nos vamos, s a n o Nos vamos, oye, qué rápido. Así es. Santo Diego Antucaras, nos vamos a su servidor Rafael Pacheco, les agradezco su atención y los esperamos dentro de ocho días. Ocho días. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.